Karina Olivera. Desde el móvil, móvil, móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. Eh, te cuento que estoy en la clase. ¿Sabes dónde es la clase? Te oigo, te oigo, como, te, te sí, oigo sí, como sí, con sí, manos libres. Sí, sí, sí. Te escucho. Cambio. A hemos ver, hemos ah. tratado de mejorar, ahí, ahí, bueno, mejoró, ahí mejoró. vamos a cambiar la dinámica. Te decía, estoy en la clase, ¿te acordás de qué es la clase? La clase. A la ver, clase. Jorge, te pongo a prueba y tenés que responder rápidamente. A ver. La clase, la radio de Aveón Maldonado. Ah, <risa> bueno, bueno, te imaginaban un en salón estudio... de escuela. Te imaginaban un salón de escuela. Salón de escuela y bueno, bueno, más o menos, porque acá supongo que también... Eh, darán eh, clases. Antes de ir a la entrevista que tenemos prevista con Adelina Yadó, te cuento que estuvimos eh, eh, charlando con eh, Pascareta justamente de la Unión de Vendedores de Combustible de Maldonado. Ayer tuvieron la reunión en la Comisión de Hacienda del Parlamento y antes de cerrar el programa tal cual lo adelantabas vamos a estar charlando con él. Bárbaro, vale. Bien, ahora vamos con Adelina a quien le agradecemos justamente el tiempo. Adelina que eh, hace algunos días... Nos sorprendía en una audición que tenemos aquí en el programa de, de ADEOM con eh, una comisión de accesibilidad y eh, discapacidad cual, de la cual no teníamos información y hoy queremos ampliarla justamente, saber de qué se trata y cómo se llega justamente a la formación de esta comisión. Gracias por recibirnos aquí en, en la clase y quiero que les cuentes a Jorge y a toda la audiencia primero cómo surge la iniciativa, qué es lo que ha logrado y desde cuándo. Bueno, buenos días a todos y a todas, saludar a, Jorge, a toda la audiencia. Buen día. Y bueno, eh, desde la Subcomisión de Discapacidad y Accesibilidad de Avión, Maldonado, eh, contentos por poder empezar a transmitir y el logro de esta conformación que ocurre en septiembre de 2021 a través de, de asambleas y plenarios la, la solicitud de los propios delegados. Eh, que se conformara y bueno eh, contentos de poder estar trabajando en proyecto y en actualmente y bueno eh, está funcionando acá en la sede de Adión eh, se está trabajando con objetivos específicos eh, con lo que es los compañeros mismos del equipo de Adión Maldonado para formarnos y sensibilizarnos los funcionarios municipales y recorrer un poco los sectores para saber la situación que nos encontramos actualmente. ¿Se ha podido en este tiempo, desde que están funcionando septiembre a este momento, hacer un relevamiento justamente de cuál es la situación en cuanto al funcionariado y también la familia del funcionariado en cuanto a, a, a discapacidad? Eh, eh, lo que se elaboró fue un plan de acción está en proceso el reglamento se comenzó a través de la presentación eh, en diferentes sectores, a través de las de las propias asambleas que, realiza, que realizamos eh, con los compañeros dirigentes. Y bueno, eh, a través de ir conociendo los sectores, porque eh, es un proceso nuevo para mí, eh, con los compañeros fuimos recorriendo los sectores y se han captado, sí, sí se han captado compañeros en situación de discapacidad. Cuesta mucho a la apertura también hablar sobre la temática, tanto con las personas, compañeras, en situación de discapacidad como familiares, pero bueno, la, la, eh, uno de los objetivos principales es lograr eh, que nos conozcan, que logren eh, cierta confianza y que tengan eh, la información precisa y correcta sobre el tema este que tanto nos compromete y, no, y nos compete a todos. Porque, ¿A qué atribuís esta, justamente esta, esta no apertura, este no hablar, este no asumir? Yo considero que la discapacidad, esto es a nivel personal, a través de la lectura de la formación, que la discapacidad eh, la estamos generando todos indirectamente por las diferentes barreras que tenemos, ya sean actitudinales a nivel de la sociedad misma, y eh, actitudinales, comunicacionales, Hay diferentes tipos de barreras, que no es solamente tanto las barreras físicas, cuando hablamos de accesibilidad, sino que hablamos a través de la sociedad misma. Entonces, eh, la apertura eh, a lo que me refiero es eh, eh, qué falta de empatía y qué falta de conocimiento real de lo que somos como personas y de, de lo que aportamos desde la diferencia. Bien, eh, Jorge, te damos paso a ti. Adelina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José. Eh, dentro del ámbito del funcionariado municipal, ¿cómo se han ido encontrando las personas que tienen, de alguna forma, vínculo con esta temática y con alguna discapacidad? Y hasta lo que han podido saber hasta ahora, ¿es una cifra que te llama la atención, que te sorprende? Eh, las cifras... Eh... Nosotros estamos eh, basados siempre en, en el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad? Sí. A nivel internacional, sí, siempre nos basamos en el 15.9%, ¿verdad? Que hablamos de una población con discapacidad. No me sorprende si eh, lo que corro, se corrobora indirectamente a través de, de, de nosotros como subcomisiones, cómo existe la ausencia ¿no? de las políticas de Estado y y el desconocimiento no de los diferentes accesos estos compañeros eh, nos hemos nos hemos asombrado de, de los familiares también de las familias eso así eso sí eh, llama la atención a nivel general de, de no sé si se llamar de desprotección pero sí creo que que ahí vemos la realidad de la ausencia de políticas de Estado, porque este tema nos, com nos compete a todos, nos compromete a todos, nadie escapa a esto, y bueno, y falta mucho. <ríe> eh, no sé si, si soy clara, pero eh, se está trabajando para poder ver y comparar la realidad social en territorio con esos números que, que a veces uno intenta actualizarse. Bien y, y en esa realidad de ahora poder ir sabiendo cuántos eh, cuántas personas se van se van incorporando al al grupo que se está formando ¿qué, qué se han puesto ustedes como objetivos inmediatos principales como primera etapa hacer qué en favor de ese grupo el el plan de acción la primera etapa eh, lo que estamos eh, haciendo a conocer los sectores realmente, sí. eh, y relevar lo que es accesibilidad, ¿Mm? eh, conocer a los compañeros que se encuentran en situación de discapacidad, empezar a recolectar insumos también eh, con un diálogo a través de una administración, y poder primero que nada saber dónde estamos parados. ¿sí? Eso es lo, ese es el primer paso, eh, ese primer paso nos obligó a seguir trabajando en el segundo paso que es captar al compañero que está en situación de discapacidad a, o al familiar y poder asesorarlo, orientarlo eh, basados en, en lo que son sus derechos como personas y poder eh, articularlos con diferentes instituciones, entes públicos y sus mismos derechos mismo dentro de su eh, sector laboral. Hasta hasta donde entendí, ustedes eh, han empezado a recorrer este camino desde, desde Adeón, Maldonado. ¿Tienen pensado o ya han hecho algún tipo de contacto con la Dirección General de Recursos Humanos de la Intendencia justamente para enterarlos de esto y de alguna forma de manera eh, eh, de acciones en común eh, brindarle apoyo y beneficio a esas personas? Una vez aprobada, a través del Consejo de Avión Maldonado, sí. lo que se realizó fue elaborar, primero que nada, la propuesta y el plan de trabajo para poder realizar la presentación luego. La presentación se ha realizado eh, tanto en la administración como en las diferentes direcciones de la intendencia uh -huh. y se ha informado de los diferentes sectores, sí, cómo no. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué recepción ha tenido? Eh, las instancias en comunicación con la administración eh, se han empezado a realizar la solicitud de los informes correspondientes uh -huh. para poder manejar unos insumos reales tanto sean números como quieras llamarle tú, Jorge eh, de la cantidad de personas en situación de discapacidad, etcétera, estamos conociendo la realidad de la intendencia para poder lograr un diálogo porque se considera que es un tema eh, que que es general y que como gobierno como como intendencia eh, corresponde también ver qué nos compete y qué no y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Bien, Adelina, gracias por esta charla muy amable. Ah, bueno, hasta luego. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos desde aquí. Nos reencontramos minutos. Dale, gracias. chao. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.